Hola, me llamo Fernando y hago paro porque estoy en contra este tipo de políticas que nos quita dignidad a los trabajadores, que nos impide darle un plato de comida a nuestros hijos y tener una buena educación, que es fundamental para el desarrollo. Me llamo Selva y hago paro porque no quiero que se le perdonen impuestos a las empresas extranjeras que extraen minerales y después a los docentes nos digan que no hay plata. Soy David de Tucumán, paro en defensa de los derechos de los trabajadores contra un gobierno que decide ajustar y quitarnos nuestra fuente de trabajo para beneficiar a un sector minoritario de la sociedad en el que están los mineros, los banqueros, los ojeros y los empresarios del campo y de la ciudad. Soy Marta Rondoleto, militante de derechos humanos y hago paro porque soy docente, porque los trabajadores estamos perdiendo capacidad económica. ...porque mi país está perdiendo puestos de trabajo... ...porque está en peligro el futuro de mis hijos... ...y porque quiero que nos devuelvan la pesada herencia. Mi nombre es Matías, soy maestro de escuela primaria... ...y profesor de historia de nivel secundario. Este jueves 6 de abril paro, paro como trabajador... ...paro como sujeto político, paro sin estar afiliado a la CGT... ...ni a ningún partido... que gobierno que nos haya gobernado paro porque este no es un paro extremista ni un paro con finalidades partidarias es un paro del pueblo es un paro de la clase trabajadora está cansada de políticas neoliberales que nos oprimen que nos quitan derechos que avasallan nuestra vida y nos quieren transformar en esclavos de este sistema paro porque tengo dignidad paro porque soy docente paro porque soy trabajador paro porque veo a otros y a otras luchar defenderse organizarse y decir basta Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.